Oye Pepe, ya que estamos en el tema, ¿me podrías explicar cómo se transmite el VIH? Hay tres formas, la sexual cuando coges sin condón, la sanguínea cuando compartes jeringas o la perinatal cuando la mamá tiene VIH puede transmitirlo mediante el parto o bien con la leche materna.